La sonrisa de mi viejo lo dice todo, para mí lo es todo. Su nombre es Edgardo Elvio Caparrós, Gardi le decían, y así le decía mi abuela. En algún momento de mi vida comprendí que la manera de tenerlo presente era atesorando cada recuerdo, cada anécdota, para así crear su imagen, reconocerlo como padre y reconocerme como hija. El 7 de septiembre de 1977, las fuerzas militares lo mataron en una esquina de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, y lo hicieron desaparecer. Algunos pensaron que habían logrado, a través del dolor, perpetuar el silencio y la ausencia. Pero la ausencia se hizo presencia, se hizo grito, se hizo lucha, y nuevos y renovados sueños surgieron. Este 24 de marzo, a 44 años del golpe cívico-militar eclesiástico, rodeados de un virus que no iguala, homenajeo a mi viejo y a los 30.000. Hoy elijo recordarlo como lo hago siempre. Fue parte de una generación de jóvenes que supo luchar colectivamente por un mundo más justo, un mundo nuevo. Con esa sonrisa, la de mi viejo, que contagia alegría. Esa sonrisa que siempre tuvo de pequeño y de grande. Esa sonrisa que hoy tiene mi hijo Francisco. Esa sonrisa que tengo yo. Esa sonrisa que veo en cada una de las personas que amo y me acompañan en esta vida, digo que lo que se contagie sean las ganas de seguir luchando por un mundo más justo, donde el amor y la alegría sean el motor para luchar por un mundo mejor, justo y soberano, lleno de oportunidades para todos. Por más memoria, más verdad y más justicia. Hola, buenos días. Eh, mi nombre es Mercedes Caparrós. Acabo de mandar el audio eh, de la historia que compartí en el Facebook de mi viejo, Edgardo Caparrós. Cariños, gracias por el aguante.